Bueno, lo primero que hay que decir es que el gobierno de Macri ha sido desastroso en materia ambiental. Los grandes ejes que tienen que ver con el modelo extractivista, como son la minería, la soja en general la agricultura industrial y el fracking, estos tres grandes sectores han tenido mucho apoyo del gobierno nacional y se han seguido expandiendo y creciendo en estos años. Eh, y ciertas leyes... Que, que son importantes y que se vienen reclamando hace mucho tiempo como contar con una ley de humedales contar con una ley de envases una ley de residuos electrónicos estas últimas leyes basadas en el principio de responsabilidad extendida del productor bueno no han sido leyes que no, no han podido salir y que no han tenido tampoco demasiado impulso eh, con, respect con respecto con respecto a un nuevo gobierno eh, de alberto fernández que eh, las perspectivas que nosotros vemos es que en principio eh, por las declaraciones que se han hecho eh, estos el modelo extractivista vigente eh, aparentemente seguiría su curso digamos hay declaraciones que hablan de seguir impulsando la minera eh, el desarrollo de fracquí en vaca muerta etcétera entonces eh, lo que vemos hasta ahora no nos permite vislumbrar que vaya a haber un cambio en esto pero sí creemos que, y eh, esperamos, al menos es nuestra expectativa, que pueda darse algún nivel mayor de discusión, considerando que eh, dentro del de sector, el amplio sector que, que ha apoyado la candidatura Alberto Fernández, hay algunos grupos, que algunos sectores que, eh, que son críticos de algunas de estas formas de pensar el, el desarrollo del país. Eh, entonces esperamos que al menos se puedan generar algunos puentes de diálogo para poder poner esto en discusión, ¿no? La... que no es la única manera es apostar al fracking, apostar a la minería o a la soja.